estudios que hemos repasado en estos días se ha trazado en uno de ellos, se ha trazado un mapa de cómo nuestro cerebro... Archiva las cosas que vivimos. Eh, los investigadores han descubierto que junto a esos eh, recuerdos reales existen otros que no lo son. El objetivo es reforzar con ellos en nuestras creencias. Además, otro estudio efectuado por científicos eh, de la Universidad de Bonn ha logrado pautar paso por paso cómo esos recuerdos se insertan en nuestra mente. Han descubierto que cuanto más eh, cerca están de la esfera de las emociones, más difícil resulta olvidar algo, aunque sea necesario hacerlo. Esto lo intuíamos, eh, pero ahora tenemos eh, la prueba científica. Algunos dirán que la forma de evitar eso es hacer que las cosas nos afecten menos. Perfecto, eso lo sabemos eh, todos, pero eso también significa que convertirse en más frío y menos empático parece que es lo que nos indica este estudio. Así es el mundo, un mundo que ya sabíamos eh, que fomentaba él. A mí no me importa, pero ahora la ciencia da la razón a los tibios del sentimiento. Esto es en La Rosa de los Vientos, eh, ya sabéis, eh, tenemos una etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Y estaremos en, desde ahora mismo y hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero en La Rosa de los Vientos. atención, jornadas importantes en Onda Cero nosotros no modificamos en nuestro horario, pero es importante que todos sepamos y que mañana sepáis eh, todos, eh, hay elecciones generales y Onda Cero va a estar ahí a partir de las 7 de la tarde programa especial en Onda Cero, a partir de las 7 de la tarde toda la información sobre las elecciones generales Saludos en de Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa al frente de la parte técnica Miguel Jurado, en la codirección Silvia Casasola y en la redacción de producción Javier Sevillano. Hoy vamos a conocer algo más sobre los misterios de las catedrales, en los enigmas de Notre Dame. Evidentemente tenemos que fijarnos en eso y lo vamos a hacer en nuestro círculo secreto. También conoceremos algo más sobre el pensamiento acelerado con Mado Martínez en URECA y sobre los fenicios en juicios de la historia con Ana María Vázquez Ois y el mundo del cine con José Manuel Esquivano y por supuesto señales del fin del mundo que nos contará aquí cuáles son Javier Sevilla, ¿no? ...y sabremos algo más sobre qué significa y quién es... ...la nieta 129... ...nos lo va a contar Fernando Rueda... ...nos lo va a contar en materia reservada Fernando, muy buenas... ...Hola, muy buenas, la dictadura militar no pudo con ellas... ...no llevaban armas, pero iban acompañadas de algo... ...más poderoso e importante para el combate que se avecinaba... ...el deseo de encontrar a sus hijos y nietos... ...asesinados o desaparecidos... ...son las abuelas de Plaza de Mayo... Unas luchadoras sin límite que no han cejado en su empeño de buscar y hace unas semanas dieron ya, con su nieta 129, en unos minutos, una historia para creer en el ser humano. Y por supuesto, pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas Silvia sí, Casasola que nos dicen lo siguiente... Pues pistas que nos dicen cosas muy interesantes porque va de artistas. Pero antes permíteme que mande un recuerdo muy afectuoso a un grupo estupendo... ...que han estado recreando en el día de hoy y que incluso durante todo este domingo... ...que ya hemos empezado, que son la 1 y 7, van a estar porque están recreando... ...la España de los vikingos. Son muchos grupos que se juntan en El Espinar, en Segovia... Yo he estado invitada por el Grupo Majarit, que es eh, la asociación que lleva todo este tipo de eventos en Madrid. Y quiero pues, eh, mandar un saludo a Jacobo Canovas porque eh, le estoy diciendo, invitando para que vengan al Bosque Cebrián, que va a ser este en esta edición el 25 de mayo. Y bueno, pues nos van a hacer también ellos allí una exhibición porque tienen, son expertos desde el siglo eh, XI hasta el XIV. Con lo cual, toda la gente que quiera acercarse porque ha hecho un día espectacular, yo enfermita que estaba ahí todo medio de un ratito, pues puede hacerlo porque es un sitio maravilloso y desde luego lo que se van a encontrar allí es un campamento vikingo totalmente y lo van a disfrutar. Está en el Cerro de la Hoya, en el Espinar. Y ahora vamos con nuestras pistas. ...y ya iremos dando detalles del bosque... ...que estamos tele, vamos a preparar unas cosas estupendas para este año... ...bueno, los protagonistas, como he dicho, del concurso son artistas... ...pero artistas que dejaron una huella imborrable en las obras urbanas... ...que crearon y diseñaron para ciudades emblemáticas... ...atentos, primera pista... ...de quién hablamos, si estuvo unos años viviendo en el extranjero... ...opciones, Eduardo Chillida anthony gaudí césar manrique en rosa 0.es o en twitter con almohadilla rosa vientos escribirnos tanto en correo como en twitter optar chillida gaudí o manrique y a ver si acertáis la una y nueve minutos eh, comenzamos <risa> Rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa Materia Reservada 2.0 y atención porque esta historia es preciosa, es eh, fantástica. No sabemos eh, quién es, eh, sabemos que vive en España, que ella tiene 42 años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 avanzado y que resume un poco de lo que vamos a hablar eh, esta noche de las abuelas, de, de esta historia de las abuelas. Esta historia comienza cuando um, una chica que se llama Norma Sintora, mm, que está estudiando ingeniería electrónica, conoce a un chico que se llama Carlos Alberto Solsona. Ambos eh, se casan y tienen un, un hijo que se llama Marcos. Pero la vida de ellos y de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 Haber, ...haber sido hijos de asesinados desaparecidos... ...puedan comprobar la eso. Y entonces, mmm, aquí se produce algo... ...en este caso de la neta 129... ...y es que se ponen en contacto con ella... ...pero, joder, es que debe ser súper heavy... ...es que tú llevas... <ríe> ...tienes cerca de 40 años... 42 está 42 años y esta mujer y de repente se encuentra con esto...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 Y vamos a conocer una historia que tiene una víctima, una víctima muy cercana a todos nosotros, eh, trabaja en Antena 3, es el presentador del hormiguero, Pablo Motos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? pasa por qué Quería saber cosas sobre el CNI? Mira, eh, Bruno Félix Roldán es el director del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI.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 El país de mortadelo. País claro, de sí, sí, mortadelo y filemón. Gracias, Fernando. Un abrazo, Gracias. hasta el sábado. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Eureka. Es uno de los males de nuestro tiempo, el síndrome del pensamiento acelerado. Y sobre este tema hablamos en Ureca, Comado Martínez, eh, Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches aquí intentando pensar despacito. Eh, qué difícil es eh, pensar en despacio y pensar cuando nos decían ese... Los refranes a veces... Eh, Tiene mucho saber. Eso de vísteme despacio, que tengo prisa, que funciona tengo prisa. mucho, ¿eh? ¿Verdad? Y eso de las cosas de palacio van despacio, Exacto, así que tenemos sí, que tomárnoslo sí. con calma, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí ¿Cuántos refranes hay de esos eh, saber popular? Para algo existen, ¿eh? Por existen. La cuestión es que Augusto Curi, que es un psiquiatra famoso, bastante prestigioso, un brasileño vamos, que lleva 25 años practicando la psiquiatría, ha atendido a pacientes en más de 20 visitas y tiene así como más de 40 libros, ahí es nada, escritos sobre la ansiedad y otros temas de salud mental y además fue el que creó la teoría de la inteligencia multifocal, dice asegura haber descubierto el síndrome del pensamiento acelerado, una condición que, según él, afecta a tanta gente que podría considerarse el mal de este siglo. Y hoy he venido aquí a hablar de este tema porque hace muy poquito que la BBC ha hecho un reportaje con él, le ha entrevistado y ha hecho unas declaraciones muy interesantes al respecto y creo que a todos nos van a hacer reflexionar, o por lo menos a mí me ha hecho reflexionar sobre el tema. Pues eh, vamos con ello. ¿Qué es eh, lo que decían y qué es lo que aparecía en este reportaje? Bien, cuando le preguntaban qué era el síndrome del pensamiento acelerado, él decía que es un tipo de ansiedad que se caracteriza por el exceso de información, de actividad, de preocupaciones y presiones sociales que pueden acelerar la mente a una velocidad aterradora. Esa es su palabra. Dice que en la era digital esto está pasando hoy en día con una intensidad jamás vista, de una forma inédita hasta ahora. En otras palabras, que hemos cambiado de forma irresponsable y muy seria el proceso de construir pensamientos, entonces claro, uno se pregunta ¿qué quiere decir con eso de acelerar la mente a una velocidad aterradora? y él dice que el exceso de información y la intoxicación digital se está refiriendo a todo el tema de las nuevas tecnologías, internet, redes sociales correos electrónicos, etcétera, lo que hacen es que la memoria se dispare muchísimo, que habrá un número espeluznante de ventanas del archivo de los recuerdos sin anclarse específicamente a ninguna Por lo que el individuo, lo que nos pasa, lo que acabamos haciendo, es que perdemos el foco y perdemos la concentración totalmente. El resultado es una velocidad espantosa y estéril, según él, de pensamientos, muchos de ellos pensamientos inútiles, que podríamos llamar los pensamientos basura, y además a una velocidad desorbitada, pasando por los pasillos de nuestra mente. Y una de las consecuencias de esto es que, por ejemplo, eh, podemos leer la página de un periódico, de un libro, lo que sea, Eh, sin recordar nada, absolutamente nada, el aceleramiento intenso de la construcción de pensamientos dice, predispone a trastornos emocionales, a la baja tolerancia al estrés, dice que también genera repetición de errores infantilización de las emociones fatiga excesiva, arregurrimiento atroz, dificultad enorme para aguantar la soledad creativa y cosas así, ¿no? y tú te estarás preguntando, ¿y en qué se diferencia esto que me has dicho, Amado, que es las características de la ansiedad, ¿no?, Por, ...por qué esta ansiedad es especial... ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué, ...¿en qué se diferencia con el estrés normal y corriente... ...o con otro trastorno... Eh, ...obsesivo-compulsivo... ...o ansiedad generalizada, ¿no? ¿verdad? Eh, pero fíjate cuando en alguna ocasión hemos hablado contigo... ...de que la ansiedad es un mal de nuestro tiempo... ...que está muy vinculado a nuestra forma de vivir... ...el pensamiento acelerado también... ...está muy vinculado a cómo vivimos... Eh, ...parece que... Eh, ...no solamente... Eh, ...el mundo y lo que hay nos mete prisa para las cosas... ...y pensar de eh, todo muy rápido sino que nosotros nos hemos eh, metido ahí dentro y queremos eh, vivir a esa rapidez. Eh, y eh, esa rapidez en la decisión eh, tiene que ser rapidez de pensamiento, pero en el fondo es rapidez de pensamiento, pero no es pensamiento, claro. No. Porque además es un pensamiento la mayoría, aparte de ser acelerado, como basura, lo hemos dicho. ¿no? Muchos de hecho, claro. muchos de ellos inútiles. La cuestión es que eh, hay muchos tipos de ansiedad. Pues Conocíamos el trastorno de ansiedad generalizada, eh, los trastornos de pánico, obsesivo compulsivo, el burnout, la ansiedad postraumática. Generalmente estos tipos de ansiedad surgen a partir de conflictos y se desarrollan durante la formación de personalidad, pérdidas, crisis, abusos, frustraciones no elaboradas. Hay un trauma detrás. ¿no? Y dice que Que lo que diferencia a esta a este síndrome del pensamiento acelerado es que no viene del trauma, viene del estilo de vida estresante y agitado. Y en muchos casos, pues no hay ninguna causa eh, histórica. Él dice que millones de niños, adolescentes, Y adultos, a causa de este exceso de información, de sobrecarga de información y de actividades de redes sociales y de intoxicación digital, editan la construcción de pensamientos y emociones de forma exagerada. Y todo ello, como decíamos, sin necesidad de ningún trauma, vamos, que nos estamos eh, traumatizando nosotros solos con, esto, con este estilo de vida. ¿Y cuáles son los síntomas? Pues obviamente falta de sueño, dificultad para quedarse dormido... Despertarse ya cansado, tener como un nudo en la garganta, trastornos intestinales, a veces incluso aumento de presión arterial. Y dice que si hay dolores de cabeza y musculares, hay ya señal de que el cerebro nos está dando una señal de alarma, ¿no? de que está agotado por ese exceso de pensamientos y preocupaciones. Inútiles, además. Y los síntomas psíquicos incluyen sufrir anticipadamente por algo, preocuparse, estar irritable, eh, tener dificultad para manejar la frustración, para vivir con personas más lentas, entre comillas, que en realidad no es que sean más lentas, sino normales, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor, pues, para los que estamos en esa nube de pensamiento acelerado, pues el mundo nos pasa a cámara lenta, ¿no? No sé si has visto esa película, Colegas en el bosque que hay un personajillo allí que, que ya después es nervioso y se toma un día la Coca-Cola y es como que el, el, el mundo le pasa a una velocidad súper lenta, ¿no? pues esto les, les pasaría a estas personas a fal a, a, a, además de la falta de concentración. Otro síntoma muy importante, dice este hombre, eh, característico en el déficit de memoria y muy común hoy en día, En niños, adolescentes, padres, dice que hoy no somos capaces de recordar nombres de personas, citas, actividades diarias y cosas así, ¿no? ¿Y por qué piensa este hombre? ¿Por qué piensa Augusto Curi, según en declaraciones a la BBC, que el síndrome del pensamiento acelerado es el mal del siglo? Bien, pues él dice que afecta a personas de todas las culturas y edades, que entre el 70 y el 80% de los seres humanos, incluidos los niños, tienen este síndrome, o lo manifiestan, que es sin duda el más del siglo, dice que más que la depresión, y que ya ha causado un trastorno y una deficiencia intensos en la calidad de vida socioemocional en todos los pueblos y las culturas modernas. Él no ha hecho ningún estudio para hacer estas afirmaciones, Él se basa en esas 20.000 consultas psiquiátricas y psicoterapéuticas que ha tenido, ¿no? en esos, además en entrenamientos personales de las más diversas clases. Ha escrito más de 3.000 páginas sobre este proceso de construcción de pensamientos y a pesar de no tener estadísticas, pues él acumula esta experiencia profesional empírica. Dice que hace muchos años un profesor de la Universidad Estatal Paulista constató también que más del 50% de universitarios lo padece y que está seguro de que más de dos tercios de las personas tienen este síndrome y que lo que le ha parecido urgente era divulgar esto a la sociedad, más que, sabes, eh, y que por eso lo, lo ha estado divulgando sin parar en, en libros, porque bueno, sus libros la verdad es que se publican en más de 70 países y los de millones de personas, ¿no? Y dice que además es un síndrome conductual difícil de comprobar con imágenes cerebrales o exámenes de laboratorio. Pero también dice que puede tener graves consecuencias este síndrome. ¿Quieres saber cuáles? ¿Cuáles son? Venga. Bueno, pues dice que estas personas, eh, en estas personas con este síndrome, aumentan enormemente, porque eh, aumentan enormemente lo que es mm, su su su digamos que su umbral de frustración se vuelve cada vez más alto y son intolerantes a los contratiempos, están todo el rato irritables, tensos, nerviosos, no desarrollan un pensamiento profundo y esquemático, esto lo ha visto mucho en estudiantes, y eh, tampoco tienen el coraje de pensar o debatir ideas, ¿no? tampoco pueden internalizar o trabajar sus conflictos de una manera inteligente, un profesional por ejemplo ansioso en este sentido tendría baja productividad, pensaría mucho ¿no? pero sus pensamientos serían tan estériles y sus respuestas cada vez menos inteligentes les faltaría profundidad y asertividad eh, puede conducir también a la depresión, a la insatisfacción crónica y esta frase que dijo mmm, yo creo que la voy a decir para concluir porque es la que más me ha gustado a mí antes de pasar a decir qué podemos hacer para evitarlo dice que Estamos en la era de los mendigos emocionales, de niños, jóvenes y adultos que necesitan muchísimos estudios para sentir migas de placer. Fíjate lo que ha dicho, para sentir migas de placer. ¿Y qué podemos hacer para prevenir este síndrome? Bueno, aquí va el consejo contemplativo, que parece una tontería, pero que es lo que sencillamente hay que hacer, que es casi como meditar. Dice que hay que aprender a contemplar lo bello. Uh -huh. rendirse y quedarse extasiado mientras uno observa cosas bellas como por ejemplo una flor hablar con nuestros hijos del fracaso, los estudiantes también que nadie sube al podio sin haber fracasado antes y eh, por ejemplo desafiar pensamientos desconcertantes criticar ideas, reciclar emociones asfixiantes y otra técnica muy importante según él es cambiar la era del comportamiento y pasar a la era de señalar los fracasos a la era del elogio, ¿no? Para aplaudir los éxitos de tus hijos, tus empleados y cosas así. Y bueno, aquí es como como nos quedamos con esta noticia. Yo me sigo quedando con esa frase que decía de vamos a quedarnos mirando las cosas bellas. Una vamos forma. a pararnos un poquito, ese lo que nos dice en cierto modo, pero pararnos activamente, no pararnos pasivamente, eh, sino pararnos eh, a mirar y girar 360 grados y darse cuenta de que el mundo existe sin necesidad de que nosotros vayamos y pasemos rápido por él. Y apagar la tablet, que hoy he leído una sí. noticia, además, otro reportaje en el que dice que los hijos de los grandes directivos de Google, Facebook y todas estas corporaciones de... ...de las redes sociales e internet... ...llevan a sus hijos... ...a colegios privados donde no hay tablets. Eh, es que no tienen dinero... <risa> no por a algo se mes, da, claro, por, algo por se eso, da. eso sí, eh, da mucho que pensar también eso, eh. pensar. sí, sí, sí, no. desde luego. Mado Martínez, eh, Eureka, uno de los síndromes eh, de este siglo XXI, el pensamiento acelerado, ¿qué es y qué se puede hacer eh, para evitarlo? Y lo fundamental que podemos eh, hacer para evitarlo es. Pararnos, pero pararnos a pensar, a pensar el lento, que es importante. Nos ha contado Mado Martínez, Eureka, en, en las rosas vientos. Gracias, Mado. Un abrazo. Hemos consumido una hora, una hora casi de las rosas vientos, ahí quedan dos por delante. Vamos a comentar dentro de unos instantes, vamos a estar en el Círculo Secreto con Joseph en Guijarro y vamos a hablar sobre misterios de las catedrales, templarios, masones... Algo que seguro, seguro que además al hilo del incendio de la Catedral de Notre-Dame en París hay que hablar, pero a buen seguro que os va a interesar. Y también vamos a hablar sobre el mundo del cerebro humano, cosas que se están descubriendo y cosas que pueden servir para hacernos la vida un poquito mejor. Pero todo eso será después de la actualidad y después de las noticias en Onda Cero que llegan ahora mismo.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 Continuamos en las Rosas Ventos, continuamos en la sintonía de Onda Cero con algunos comentarios con Almodía Rosaventos en Twitter. Una frase que ha mencionado Mado Martínez en Ureca, la reproduce en Aves, es fantástica esa frase, aunque significa muchas cosas. Vivimos en la era de los mendigos emocionales y nos dice Paki también a propósito de eso que hemos comentado en Europa, es súper importante normalizar el fracaso muy importante educar fuera de la dictadura de la felicidad era falsa y Azucena nos dice estamos tan medidos en las tecnologías que no vemos lo que tenemos a nuestro lado comienza una nueva hora un nuevo tramo en la rosa de los ventos y comienza, ahora vamos con el círculo secreto luego conocemos algo más sobre el cerebro humano pero ahora, nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche <risa> ¿Qué pistas nos dicen? Pues mira, vamos a ello. Recordamos que es un artista que dejó una huella imborrable en obras urbanas y que vivió unos años en el extranjero. Y aquí va nuestra segunda pista. ¿Quién puede ser si para hacer su arte respetaba muchísimo la naturaleza? Recordamos las tres opciones que tenemos esta noche. Eduardo Chillida, Antoni Gaudí o César Manrique. En rosa.vientos, arroba onda0.es o con almohadilla rosa.vientos en Twitter, decirnos cuál de estos tres artistas es el personaje de esta noche. Y uno de vosotros, de los que hayáis acertado, uno de vosotros recibirá un detalle del programa con mucho cariño.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 Se habrá quemado un símbolo de la cultura, la occidental. que pasa? Que que somos especiales. Eh, eh, ya sabemos que Macron es un pequeño napoleoncito pero, y que Napoleón se sí corona ahí. Pero eh, se han dicho cosas un poco ridículas. No eh, eh, la... Se ha quemado algo muy importante. No voy a entrar en, en la no. cuestión política porque además estamos en jornada de reflexión. eh, Pero bueno, ya no. No, no, no ahora voten ustedes. Vos. Ahora estamos en, en la jornada en la que nos vamos a joder.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 Pero, Porque pertenecía al gobierno de, de, los... de Francia y ya no pertenecía al Vaticano. Sí, pero, pero, digo, cu cuando eh, fue, pero cuando sí fue, cuando sí que fue su... en, el, en sus inicios, sí, sí, sí. en, en 1163, se pone la no, primera perdón, antes, antes hay un, un origen de, de iglesia, lo que pasa que es eh, una iglesia que directamente dicen que no es válida para representar a los franceses, Y la destruyen, y es cuando ya construyen la que tú la dices. La de Notre Dame, que, cuya primera pillada se coloca en mil ciento sesenta y tres y a pesar de que ya, ya estaba en funcionamiento, se termina de erigir en mil trescientos y cinco. Estamos hablando prácticamente de siglo y pico largo de uh -huh. construcción de la, de la catedral. Una catedral que es icónica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 ...funciona eh, electrónicamente... ...y no, no, eh, no, no, no está no. el jorobao dándole a la, a la cuerdecita... <risas>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 Uh -huh. ...ellos ponían las bueno, manos... Sí que, sí, sí, que ponían... Que tiene, ...sí que tiene que ver con, claro, el, con el temple... ...por eso, el por temple eso digo... Ahí. ...porque, porque eh, el, el principal valedor del temple... ...es precisamente Bernardo de Clarval... ¿no? ...que es sí. eh, el eh, quien quien de alguna manera... ...impulsa la orden... ...además existe una serie de... ...probados vínculos familiares... ...entre uh -huh. él y algunos de los... ...sí, Andrés de Montbar, ...que fue uno de los primeros nueve caballeros... O ...a sea, tío de Bernardo... <coughs> ...entonces es evidente que los... ...los cistercienses ponen las manos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 Eh, manida teoría de que, bueno, esa, esa plata, fundamentalmente plata, sí. pudo haber venido de, de América y eso explicaría que el puerto más importante del orden del templo estuviera no en la fachada mediterránea, que parecería lo lógico, sino en la Atlántica y sería la Rosel. ¿no? Pero bueno, eso es una especulación que no deja de ser eso, al menos de momento. Pero una lo, lo que no es especulación, y sí me parece también otro vínculo interesante de las catedrales francesas, es eh, lo que hacen los templarios al copiar de Egipto la... Digamos, el posicionamiento GPS de las catedrales. Uh -huh. y ah, eso y es verdad, es una de las cosas que también se comentan. ¿no? la constelación de Virgo sobre el mar. De Virgo, sí. Exactamente. Esa es una de las cosas, porque es uno de, de los detalles que hay que tener siempre en cuenta, y es que la, el, el lugar de la erección de las, de las catedrales parece no haber sido tampoco tomado al azar. Parece responder a algún tipo de criterio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 Que el término esotérico ha entrado en, en uh, crisis. Una crisis uh, importante porque parece vinculado a la, al, al echador de cartas, porque parece vinculado al vidente, porque parece vinculado al uh, superchero. Pero el esoterismo es cultura.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 cerebro humano lo hemos eh, tratado, hemos eh, buceado en él, además con uno de los grandes expertos eh, de nuestro país, eh, con Ignacio Morgade, y ahora las eh, noticias, y, y luego vamos a conocer eh, muchas más cosas, juicio a la historia con Ana María Vázquez Ois, Callejón con José Manuel Esquivan, señales del fin del mundo, pero todo eso después eh, de las noticias eh, en La Rosa de los Vientos.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 Eh, en la Rosa dos Vientos eh, quedan muchas cosas eh, por delante a juicio a la historia con Ana María Vázquez Hoy hablamos sobre los fenicios vamos a tener Callejón con José Manuel Esquivano señales del fin del mundo con Javier eh, Sevillano vamos a tener un poquito más eh, a Fernando Reda vamos a hablar sobre el origen de la KGB hablando de un artículo que acaba de publicar en la revista Historia pero antes eh, resolvemos las últimas eh, pistas el ganador del concurso esta noche pues sí Últimas pistas y datos que nos ofrece Silvia Recesora. A ver, ciudades importantes donde estos artistas han dejado huella con su obra. San Sebastián, pues no sería la misma ciudad sin las representativas obras de Eduardo Chillida. ¿Qué decir de Barcelona, cuyo mayor reclamo turístico es visitar las obras de Antoni Gaudí? Por tanto, ¿quién es quien nos queda? O sea, la especie de lucha que tengo por la salvación del medio ambiente en que estamos viviendo en unas islas como las Canarias, que tienen el mejor clima del mundo, porque después de yo haber viajado por casi todo el mundo, me he dado cuenta de lo que significa esta temperatura. Bueno, el último viaje que he hecho, por ejemplo, me fui a Madrid, a Amsterdam, en Ámsterdam Amster, habían 2 grados bajo cero. Y me el en fuimos a, a la India, a Delhi, y habían 42 grados. Yo me llevo manos a la cabeza y digo, madre mía... No saben lo canarios, los canarios, el lujo que significa vivir en Canarias. Aquí tenemos la mejor temperatura del mundo. Y los canarios no han tenido una conciencia del lujazo que tenemos en nuestras manos para poder explotarlo y crear en el futuro una riqueza a través de una industria turística planificada inteligentemente para un desarrollo excepcional de los habitantes de país. En efecto, el Lanzarote nació y creció profesionalmente, quien Pues el que queda, César Manrique. ¿Y por qué es noticia? Pues porque se está celebrando el centenario de su nacimiento en Lanzarote y en la localidad, pues en conmemoración de él, están realizando durante los 12 meses del año, están haciendo exposiciones, conferencias, publicaciones, están recordando la denuncia contra el turismo depredador y significando la obra del artista canario que creó el concepto de arte-naturaleza. Las obras de César Manrique son muy especiales, porque respetaron, como sabéis, y se inspiraron muchísimo en la naturaleza de su entorno. Y hoy por hoy se pueden estar viendo, porque se han conservado la mayoría de ellas perfectamente. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues en rosa.vientos.es escribió Isaac Valle de Oviedo y ha sido el ganador. Así que muchas felicidades. Las 3 eh, y 9 minutos eh, continuamos en la Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Juicio a la Historia.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 Al de la pasta. Bueno. Por lo tanto, los fenicios eh, no son un pueblo, es una denominación a muchos eh, pueblos eh, que se agruparon y la historia los ha agrupado como... Hay ciudades tales, Estado pero, diferentes, eh, tiros, diferentes tirón, cada uno su tiro. padre y su madre que hacían diferentes eh, cosas, eh, pero hemos dicho después, diferentes. fenicios. Es, claro, Ala. no es lo mismo Francia que España ni Italia.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 en Onda Cero El Callejón del Escribano Faltan horas, muy pocas horas para que James Bond vuelva a rodar y será la película número 25 Un nuevo rodaje de un viejo conocido que dice, James Evang, vamos a hablar sobre esa noticia y sobre esa información aquí en el callejón con José Manuel. Es muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Luno, ¿qué tal? Buenas. 25 películas, ¿eh? Oh, pues sí, la verdad. Es? Que sí. La, bueno, la noticia, bueno, la noticia ya se sabía, pero ya el pistoletazo de salida lo han dado los productores, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli y los productores prácticamente habituales de, de la serie ya confirman que el rodaje, por lo menos el rodaje principal, luego quedarán ya todos los artefactos, ¿verdad? La película número 25 oficial, película porque ha habido un par de ellas por ahí, recordemos que no son exactamente la cuenta oficial de James Bond. Bueno, pues empieza dentro de unas horas, como tú muy bien decías, este 28 de abril. La película está va a estar dirigida por Kadi Joji y Fukunaga, y la va a protagonizar Daniel Craig, que pese a sus reticencias, vuelve a enfundarse en el pellejo de James Bond, pues para recibir estopa como de costumbre, es el Bond que más cobra de toda la serie. El guión está escrito esta vez nada menos que a diez manos, Neil Parvis, Robert Wade, Scott Burns, el director Fukunaga y Ciri Walter Bridge. Cuenta la historia como James Bond se ha se ha retirado, ha dejado el servicio activo y está viviéndose una dorada eh, jubilación en Jamaica, cuando de repente pues llega allí un, su antiguo amigo de la CIA, Félix Leiter, para pedirle ayuda. Y bueno, tienen que rescatar, como tantas veces, ¿no? a un científico secuestrado. La cosa se complica muchísimo. y lleva a Bond tras la pista de un misterioso villano armado con una nueva tecnología muy peligrosa, dicen ellos. La, la tecnología será muy nueva, pero el recurso es prácticamente el de siempre. Bueno, con Daniel Craig regresan Ralph Fiennes, que es el que hace últimamente DM, Naomi Harris, que es Moni Penny, Lea Seydoux, la doctora Swan, Ben Whishaw, que es Q, y también están Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Daly Benzala, David Denkin, Billy Magnussen, Rami Malek, Eh, que parece que es el villano de la película y Ana de Armas, la nueva chica Bond que ha dejado ya definitivamente, creo yo, el cine español para lanzarse al estrellato internacional y yo que además me alegro porque Ana de Armas es una chica guapísima y sobre todo una excelente actriz la película se rueda desde ahora mismo, como decíamos en los estudios Pywood, en el Reino Unido y luego pues en Londres, Italia, Noruega y por supuesto también en Jamaica donde precisamente Ian Fleming Creó el personaje de James Bond y donde se rodaron Agente 07 contra el Doctor No y vive y deja morir. Metro Goldinmeyer, para terminar, ha anunciado que estrenará la película el 3 de abril de 2020, es decir, casi casi dentro de un año, un poquito menos de dentro de un año. Eh, fíjate cuánta reticencia había sobre... Era tan distinto a los anteriores eh, Bond y Daniel Craig. ¿Cuánta reticencia había? Pero sí, se ha hecho un hueco, sí. ¿eh? Yo creo que sí. Para mi gusto, yo, en fin, no, no quiero ofender a, a los puristas de la serie. Para mi gusto es el mejor Bond de todos. Bueno, eh, son Connery, claro, era, era inimitable. Además, fue el primero, ¿verdad? Pero este Daniel Craig hace un Bond eh absolutamente creíble, un, un agente especial que las pasa carutas en todas las películas y que al final triunfa porque para eso es el héroe, ¿verdad? Pero que verdaderamente es un personaje completamente terrenal. Daniel Craig, el protagonista de Bond, la chica bondada de armas, como no acordarnos de esos personajes que han sido James Bond, la figura de Sean Connery o de Roger Moore recientemente. Roger ha llegado, Moore, por que sí, o, sí, o de Remington sí. Steele. Bueno, Pierce Brosnan. era Brunan. su apodo, ¿no? Sí, un James Bond elegantísimo. Sí, sí, esa, sí. Esa era su mejor. Su mejor arma. Bueno, ha, ha habido... Me parece que son seis los James Bond que han pasado ya. Los, los actores que han pasado por los personajes de James Bond. Eh, bueno, para mi gusto ya te digo, el primero y el último, los mejores. Daniel Craig y Saint Connery. La crítica de esa noche es una crítica doble. Es un comentario de una película. Es un comentario de dos películas que se acaban de estrenar. Por un lado, esta. Es Gloria Bell con Julian Moore. Hola, Peter. Hace días que no sé nada de ti y he pensado... Llámale. Te quiero. Soy tu madre. Mira, la vida pasa volando. Así. Me dices lo mismo cada diez años. ¿Tienes mucho por aquí? A veces. ¿Cómo te llamas? Gloria. Sí. ¿Quieres que salgamos? ¡Au! ¡Au! ¿Te quito más por los lados? Eh, sí, creo que un poco más. Y la otra película entre sus protagonistas está Scarlett Johansson. La película es Vengadores Endgame. Parece que fue hace mil años cuando salí de aquella cueva. Me convertí en Iron Man. Y supe que te amaba. Ya sé que dije que basta de sorpresas, pero realmente esperaba poder darte la última. El mundo ha cambiado tanto. Y el comentario, ¿qué película elegimos eh, para ir al cine? Porque son muy distintas, ¿no, José Manuel? <risa> sí, a mí me parece que son muy distintas. Mira, Gloria Bell la ha dirigido Sebastián Lelio, que también es el autor del guión junto con Alice Johnson, y también la ha producido con los hermanos eh, Larraín. Y los protagonistas, pues además de Julian Moore, son John Turturro y John Astin. Mientras que Vengadores en Game está dirigida por los hermanos rusos, Anthony y Joey Russo. El guion es de Christopher Marcus y Stephen McFeely. Y los protagonistas, pues Robert Downey Jr., al que hoy vamos ahora mismo en su voz eh, doblada, Chris Evans, Matt Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Paul Ratt, en fin, todos y cada uno de los que en algún momento han hecho el personaje a un personaje de esta serie eh, tan larga y tan completa de Los Vengadores. Y bueno, pues aquí van juntas las dos eh, críticas en un, en un pack, porque son los dos estrenos, yo creo que los más interesantes del fin de semana. Uno, pues porque va a hacer millones de euros de recaudación y además colma las expectativas de miles de seguidores. Y el otro, porque encierra en una hora y tres cuartos de cine una historia creíble y contemporánea con la descomunal interpretación de una actriz en estado de gracia, está Julianne Moore, que es eh, realmente sensacional. Bueno, Gloria Bell es la revisión que ha hecho el chileno Sebastián Lelio de su película Gloria, en 2013, trasladando, eso sí, el argumento y los personajes a Los Ángeles. El guión con la necesaria adaptación Es idéntico al de aquella Gloria es una mujer divorciada Tiene dos hijos Y un trabajo aquí en una compañía de seguros Un trabajo que ni la agobia ni la apasiona Lo que sí le apasiona Lo que le gusta sobre todas las cosas Es bailar Y la vemos casi cada noche En sus discotecas favoritas Entregándose a la danza Ella sola no necesita compañero Para disfrutar de la música Que es una estupenda y divertida colección De temas disco en la, en la película de la música y del baile. La película nos muestra su vida, sus sentimientos, su aliento y su piel. Bueno, en Vengadores pues no hay baile, lo que hay es acción, mucha acción, muchísima acción, tres horas trepidantes en las que la aventura no decae. Como es bien sabido, la cosa había quedado en la, en el capítulo anterior en que el malvado Thanos había acabado con media humanidad incluido ...un buen número de superhéroes, de vengadores... ...bueno, él lo hacía por remediar la superpoblación del planeta... ...pero ya ha cogido el gusto... ...amenaza a conseguir la china, ...ahora ya por el propio placer... ...además como tienen su poder... ...las cinco o seis... ...no llevo muy bien la cuenta... ...las cinco o seis milagrosas gemas del infinito... ...estas que todo lo pueden... ...pues claro, no hay quien le tosa... ...en Gloria Bell lo que vemos... ...es un pedazo de realidad... ...unas personas de carne y hueso... ...en su mundo de cada día en Vengadores, en Game, una fantasía hiperrevolucionada, un TVO en pantalla grande, un espectáculo de circomatógrafo de muchísima intensidad. En la película de El Helio, todos los intérpretes están bien, tras la superlativa Julian Moore, presente en el 99% de los planos, y en los pocos que no está, también se deja notar, y en cada uno de ellos da una lección de sinceridad y de talento. En la de los hermanos rusos, no hay un protagonismo definido, claro, es una obra verdaderamente coral y todos los artistas que encarnan a héroes y villanos se afanan a lo suyo con verdadero espíritu, es lo que requiere la producción que naturalmente brilla en efectos, maquillajes y trucos de toda índole nadie sabe hacer esto mejor que los americanos, Disney, Marvel y compañía bueno, además de dos estrenos importantes, como decía al principio estas dos películas representan muy bien dos maneras prácticamente antagónicas de entender el cine ...una herramienta para la madurez... ...el goce intelectual y artístico... ...y la reflexión... ...y un artefacto para el entretenimiento puro... ...y el rendimiento económico... ...cuanto mayor mejor... ...y las dos cumplen perfectamente sus expectativas... ...Vengadores... ...en un fin de semana de cuatro días de salida... ...y en mil... ...doce pantallas... ...prácticamente la mitad de las salas de España... ...Vengadores romperá la taquilla... ...Gloria Bell por su parte pues no romperá la taquilla, pero hará pensar a sus espectadores. Y por cierto, una similitud más, la película de Sebastián Lelio la habíamos visto ya una vez, la de Disney también, una vez, y otra, y otra, y otra, y las que quedarán, porque llevan 22, y esto, por más que digan, no es el final. Y llevan 22 eh, que se titulan Vengadores, eh, pero es que llevan haciendo muchas películas iguales. ¿No tienes un poco la sensación eh, de que hay... Y lo acabas de contar, dos mundos, en dos películas, dos formas de hacer cine. Eso que decías, el espectáculo, es que viendo los trailers, ver Vengadores, es todo efecto sonoro. Parece que se quiere mover a la gente de su butaca, metiéndoles ruidos, justos, Y en sí, la sí, película en Gloria Bell, lo que se hace es pensar, decir cosas. Son películas de más guión, lo otro es ruido, ruido y ruido... Y, sí, y, hombre. Y, y ruido con todo lo que significa ruido. ¿eh? Efectivamente, yo, yo lo que puedo decirte es que personas como esta Gloria Bell, Bruno, conocemos todo el mundo y las entendemos. Personas como los superhéroes de los Vengadores, pues francamente no conocemos a ninguno, aunque posiblemente estén por ahí. Sí hay que decir, de todas maneras, que los Vengadores, que dura tres horas de película, son tres horas de verdad de puro entretenimiento. Y que los fans de la serie, de esta larguísima de 22 capítulos, De esta serie. Están absolutamente encantados y emocionados con la película. Por algo será. Para ellos está hecha, sin ninguna duda. Vamos ya con la lista. Vamos ya con el Super 10. En el super10.com, en internet, en la red, están todos los datos. Esta semana se sitúa en el puesto número 10. Pues antes de que lleguen Los Vengadores, la semana que viene será una película de la semana fijo. En el puesto 10 tenemos a una fábula ecologista infantil muy tierna y muy entretenida, Mía y el León Blanco, la película de Gilles de Mestre, con Daniel de Dier, Melanie Loran y, por supuesto, el León Blanco. Primera semana en la lista. Nueve también primera semana para esta señora tremenda la mujer que se lleva a los niños malos la llorona La película de Michael Chávez, con Linda Cardellini, Patricia Velázquez, Primera semana también en la lista. Es la película de la semana, porque es de todas la que más ha subido. Con oh, puestetitos. Ocho. Dumbo. Sigue aquí la película de Tim Burton. Se ha recuperado un poquito. Cuando creíamos que se iba de la lista, pues ha vuelto a subir un poquitín. Tim Burton, como digo, es el director. Danny Vito, Colin Farrell. Algunos de los protagonistas. Cuatro semanas en el Super 10. Siete. Lo dejo cuando quiera. La película española del momento, la película... Cómica, que está haciendo una muy buena taquilla, una taquilla verdaderamente respetable. Carlos Celones, el director, David Verdaguer, Ernesto Sevilla y Carlos Santos, los protagonistas. Segunda semana en la lista. Seis. La caída del Imperio Americano, de Denis Arca, película eh, canadiense, con Alexander Londrimar y Pierre Moren. Tres semanas en la lista, ha caído un puestecito. 5 Cinco. Pues es el que recupera burla de Clint Eastwood, que fíjate, no se, no se, se resiste a, a caer por la lista. Todavía después de siete semanas está aquí en la primera mitad del Super 10. Clint Eastwood es el protagonista, además del de director Bradley Cooper. También está una película realmente estupenda. ¿En el puesto número cuatro? Pues tenemos a Cafarnaum, la película de Nadine Lavaki, con Zayna Rafea, Yadano Siberal. Cinco semanas en la lista, repitiendo la posición una película dura. ...una película difícil... ...pero realmente imprescindible... ...3... ...bueno aquí llegamos ya... ...a los nombres de siempre... ...todavía en el tres está Roma... ...20 semanas en el día de Bruno... ...doble corona... ...para la película de Alfonso Cuarón... galardonada con el Oscar... ...ya lo hemos dicho todo... ...de esta peli... ...pero aquí sigue... ...en todo lo alto de la lista... ...con Yalitza Aparicio... ...Marina de Tavira y un reparto realmente interesante Fíjate, es una película de, de la que se pueden decir cosas, eh, se puede opinar pero es una película difícil para taquilla, difícil para el cine eh, por el Totalmente. idioma, por las características, eh, por el ritmo Pero Roma está aguantando muy bien, y no solo por los premios, porque ya ha pasado eso. Es que sí. los premios se los dieron hace ya casi medio año, ¿eh? Efectivamente, y, y bueno, comparemos, ¿no? Esta película americana de la que hablábamos se ha estrenado en 1.400 salas. Roma está en dos cines de Madrid, y creo que de un par de años más en Barcelona. Tiene un mérito realmente extraordinario. ¿En el 2? Cold War, la película de Pavel Pablikorski con Thomas Scott Joanna Kulik. Esta no son 20, son 29 las semanas que llevan en la lista. Si todavía aguanta la que viene, el número redondo, los 30, será algo verdaderamente fantástico. Eso no pasa casi nunca en el Super 10. Eh, fíjate que eh, estoy pensando ahora. ¿Ha habido alguna película en estos en 20 años en el Super 10 que haya estado tantas semanas? Eh, pues eh, igual sí, pero muy pocas, ¿eh? Muy pocas, muy pocas, muy pocas. Eh. Que yo recuerdo ahora mismo un par de ellas y como no me quiero equivocar, prefiero mirarlo y te lo cuento la semana que viene cuando realmente Cold War haga, si es que llega a ser así la semana número 30 nada más y nada menos, 29 semanas la semana que viene será la semana número 30 de Cold War, la película que está esta semana en el puesto número 2 y en lo más alto, puesto número 1 pues sí otra película española que yo creo que es una película estupenda Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar de momento ha sido ya consagrada con su pase confirmado en Cannes, va a ser la representante del cine español, decíamos que iba a haber pocas películas españolas en Cannes, y a haber pocas, seguramente nada más que esta, pero de momento esta es estupenda. Dolor y Gloria, Pedro Almodóvar, cinco semanas en la lista, todas en lo más alto. Dolor y Gloria, la, película, la nueva película de Pedro Almodóvar en el puesto número uno del Super 10. Y con José Manuel Esquivano, nos escuchamos en siete días. Aquí estaremos, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Y atención, ya está en, la en los kioscos, eh, ya está a la venta el nuevo número de la revista Historia, Historia de España y el Mundo. La revista Historia, tema de portada, un personaje poderosísimo uno de los más eh, poderosos de la historia de la humanidad, un hombre llamado un rey llamado Carlos I. Un reportaje que nos eh, presenta Carlos eh, I de España y quinto de Alemania, un hombre entre el cielo, la tierra y su mente, las eh, luces y las sombras eh, de un personaje poderosísimo, Carlos I de España, Carlos Quito de Alemania gobernaba y mandaba en toda Europa en gran parte del mundo, seguramente junto a César Augusto y Gengis Khan el personaje más poderoso y su imperio la más grande que ha tenido posiblemente la historia de la humanidad, junto a Gengis Khan y César Augusta y Alejandro Magno uno de los personajes más poderosos de la historia de la humanidad Y otros temas que están en su portada, una biografía de María Tudore también nos habla de el juego sucio en los periodos electorales, en la historia, no ahora, sino en la historia de España y del mundo. El Museo del Prado y también el Papa de los Nazis, Capio 12 el Pontífice de la Polémica. ...y un reportaje titulado... ...El origen del KGB... ...y el autor de ese reportaje... ...es un viejo conocido de la Rosa a los Vientos... ...está aquí con nosotros eh, todas las semanas... ...es una de las voces eh, más queridas... ...por nuestros oyentes... ...el es eh, Fernando Rueda... ...que nos va a contar... ...lo que cuenta en este reportaje... ...Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno... ...la CIA en los Estados Unidos... ...y la KGB en Rusia... ...pero la KGB no nace de la nada... No, la KGB... ...tiene una historia... ...que curiosamente... ...cuando hemos estado investigándola... Para, ...para la revista Historia... ...hemos descubierto que en realidad procede... ...de eh, una especie de servicio secreto... ...que fue montado por, eh, por los zares... ...es decir, los zares... ...para mantener el poder... Eh, ...y para perseguir a sus enemigos... ...y proteger, digamos... ...a la cúpula, a la familia del zar... ...montan unos servicios secretos... ...y resulta que eso que digamos de alguna forma... ...que es el origen... ...estamos remitiéndonos a siglos antes... ...se va eh, perpetuando... ...con pequeños cambios... ...con pequeños cambios... ...hasta que de repente llegan... ...los líderes comunistas... ...y dicen... ...bueno, esto viene de los Zares... ...oh, qué rollo, lo, nos lo cargamos... ...y unos meses después... ...sobre esas mismas ideas... ...y sobre esa misma estructura... ...montan un, un servicio unos servicios secretos... ...que todavía no le llaman KGB y tal... ...pero que en el fondo digamos que hacen lo mismo, que es proteger a, a los que están en el poder y de alguna forma tratar de, de dirigir y de controlar a, al pueblo para que eh, no, no se oponga a, a esos designios. ¿no? la Guerra Fría fue algo así como un momento o una guerra entre dos grandes servicios secretos, eh, la CIA en Estados Unidos, eh, la KGB, eh, la Guerra Fría fue el el motivo que tuvo el servicio secreto, esos servicios secretos, para esa guerra que no se vio, pero una guerra que duró décadas y para que innovaran, entre comillas, hay muchas cosas en esa fecha. Sí, porque al final, cuando... cuando se llevan a, a cabo eh, un enfrentamiento directo con otros servicios eh, secretos eh, el nivel sube bastante eh, eh, la KGB ha evolucionado porque y como ha evolucionado ¿Y ya no los servicios, se llama ni KGB. claro ahora se llama se ha dividido en dos svr fsb uno para como lo hacía no uno para dentro de, de rusia y otro para afuera pero que han evolucionado muchísimo y, y ahora realmente quiero decir tiene ese origen en la filosofía Pero mm, en eh, la Guerra Fría, eh, tecnológicamente, eh, consiguieron unos nivelazos, consiguieron unas capacidades absolutamente tremendas. Quiero decir, la KGB, eh, quien eh, vea el, art el, el artículo, cree, eh, yo creo que va a llegar a la misma conclusión que yo. Y es que, eh, realmente, si no es el, el servicio secreto más, eh, más peligroso, más importante de, del mundo... ...está a la par con, de, con la CIA, ¿no? Fernando rueda muchas gracias. Un abrazo fuerte. La rosa de los vientos en Onda Cero. Señales del fin del mundo. Y una de esas señales, una señal del fin del mundo... ...es que la basura se está llenando de comida.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 <risa> no, no, no no no te estoy chinchando no, no está chinchando no está esta mujer bueno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 Sí, que es, o sea, los 18 millones. Los 18 si, jun, millones si, los 18 si juntamos millones, el conjunto de todos eh, los hogares españoles, cada hogar tiramos 38 eh, kilos de comida eh, cada segundo, juntando los 18 millones, ¿sí? que es muchísima, muchísima comida. Cada ¿no? segundo. Cada segundo. O sea, es Estamos hablando muchísimo. de 380 kilos cada 10 segundos. Y, Estamos y, hablando, pues que... te voy a decir, mira...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 hasta llego hasta aquí y si me quedo un poquito, me queda un poquito. Y luego un día di, me dice mi hijo, ¿hoy qué hay? digo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 Como, como sea un país ejemplar, la hemos fastidiado. No, pues os puede ser hoy, Hay máquina. que sacar los colores, claro. hay que no, saber. Pero tamp Tampoco es un espejo en el que mirarse, es decir. Desde que. Ya lo hacemos bastante mal mal del fin del mundo, la comida que se tira a la basura. Javi Soviano, muchas gracias. A Hasta mañana. Y mañana vuelve la Rosas Vientos a partir de la una y media de la madrugada a las doce y media en la Comunidad de Canarias. Nos despedimos con un mensaje con Almadilla Rosavientos en Twitter de Gatillo. Dice leer, comer, dice mañana leer, comer, disfrutar de cada segundo, nos leemos, un abrazo, a ah, y votad. Y después de votar, escuchar a los Vientos también, ¿no? <risa>